Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com. Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Les acompañamos ahora para compartir una historia, ¿eh? la verdad es que muy conmovedora, publicada en Alama.com. Sí, está basada en un trabajo de Mariló Vilchez Ollonarte sobre María la de Córzola. Exacto, nos vamos a centrar en María Quiroza Navas. Ella era de Jayena. Ah, mira, Jayena, pues María conocida como la de Córzola. Su vida es, bueno, un ejemplo de generosidad y de fortaleza en tiempos muy, muy difíciles. Totalmente. Se crió con esa idea de compartir, ¿sabes? Y vivió gran parte de su vida en el cortijo de Córzola, allí en Jayena. Y la autora habla de ella como ejemplo de magia práctica. ¿Qué es eso exactamente? Suena interesante. Pues, eh, es... Esa habilidad casi invisible de las mujeres del campo para, bueno, para convertir la escasez en abundancia, ¿no? Para apañárselas con poco. Con sabiduría y mantener a todos unidos. Eso es. Pura resiliencia, vamos. María nació en 1914, en Jayena. En una casa que, por cierto, todavía existe. Ah, ¿sí? ¿Dónde? En la cuesta de San Antonio. Y fíjate qué curioso. Hay una foto antigua de esa calle que encontró su nuera Martínez Cruz en Barcelona. Y ahora es muy conocida en Jayena. ¿Qué cosas? El pasado que vuelve. Y poco después de nacer María, eh, ¿se mudaron, no? Sí, el padre, Joaquín, encontró trabajo. Guarda forestal jurado en el cortijo de Corzola propiedad de la Unión Resinera Española. Así que la familia se trasladó allí, a Corzola. Sí, y para ellos fue como, como ir al paraíso. Estaba junto a los ríos Golondrinas y Almijara, un entorno natural increíble. Y se instalaron bien por lo que cuentas, ya me imagino. Y Corzola no era un sitio tranquilo y apartado, precisamente. ¡Qué va! Era un hervidero. Las familias de los guardas, claro, pero también los resineros. Llegaron a vivir allí hasta seis familias más, en habitaciones que adaptaron. Y jornaleros, viajeros, María y sus siete hermanos crecieron en ese ambiente, muy bullicioso. Claro, pero la escuela quedaba lejos, en Jayena, así que estudiar, poco. Formalmente, poco. Aprendieron de la vida. Y el padre, Joaquín, tenía un trabajo importante, vigilar el monte. Que nadie sacara leña, ni esparto, ni cazara sin permiso de la resinera. Exacto. Aunque bueno, parece que a veces hacían un poco la vista gorda con los más necesitados. Era complicado, ¿sabes? El deber y la compasión. Y mientras… María aprendía de todo con su abuela mamá Teresa. Sí, las labores del campo, de la casa... Se hizo una mujer, dicen, muy serena, juiciosa y buena. Y la vida sigue, y llega el amor, cerca del final de la guerra civil. Pues sí, conoció a José de Caramoles, también de Jallena. Se casaron muy rápido, en marzo de 1939. Justo al terminar la guerra, y se quedaron en Corzola. Sí, en la casa que dejaron los padres de María cuando Joaquín se jubiló. Y antes de tener sus propios hijos... Hicieron algo muy generoso. Mucho. Acogieron a un primo de María, Joaquín. Tenía cinco años. Su padre estaba en la cárcel, su madre no podía mantenerlo. Y lo criaron como si fuera el mayor. Como al hijo mayor. Luego ya tuvieron los suyos, María, José, Manuel, Antonio y Encarna. Cinco más. Una familia numerosa. Y José, el marido, parece que prosperó trabajando la tierra. Sí. Arrendó tierras a la resinera y le fue bien. Era labrador y ganadero. La tierra era fértil, ¿eh? Nombran la Haza Grande, el Pradillo Chico… Nombres que suenan a buena tierra, ¿eh? Y mucha agua. Los ríos golondrinas, almijara, bacal, con cangrejos, truchas… Y la fuente del chinar que daba agua todo el año. Vital. Una vida de mucho trabajo, me imagino, pero con cierta estabilidad. Hasta que la posguerra se les metió en casa. Literalmente. La llegada de los maquis, la guerrilla antifranquista, a la sierra lo cambió todo. Y la familia se vio atrapada. Totalmente. Entre dos fuegos. Por un lado, las visitas de noche de los maquis. El jefe en la zona era un tal Roberto. Les exigían comida, ayuda. ¿Y por otro lado? La Guardia Civil, claro. Visitas de día, del cuartel de Jayena, el teniente Prieto López, el sargento Magaña, interrogatorios, sospechas. Y también pedían sustento. ¿Qué situación? El miedo debía ser constante. Imagínate, tener que esconder provisiones para unos y para otros, sin saber de quién fiarte. Una tensión tremenda. Y esa tensión llegó a un punto crítico, un momento terrible en mayo de 1950. Uf, sí. Cuenta el relato que aparecieron tres maquis, pero de día. Eso era raro y muy peligroso. ¿Y quiénes eran? El jefe era Manuel Fajardo Ruiz, alias Senciales, y venían a por algo concreto. Sabían que José acababa de vender ganado. Y querían el dinero. Exacto. Siete mil pesetas que era una fortuna entonces, se las exigieron. Madre mía, ¿y qué hizo José? Intentó, bueno, intentó ganar tiempo. Dijo que el dinero estaba en el banco. ¿Colo? Qué va. Senciales se puso furioso y entonces pasó lo peor. ¿Qué? Encañonó a María, que estaba embarazada de ocho meses, delante de los niños pequeños. Oh, me digas, qué horror, embarazada con los críos delante. La amenaza fue brutal, o le daba el dinero o la mataba allí mismo. Qué situación límite. ¿José tuvo que, ¿Que intentar algo, negociar? Sí, parece que intentó negociar un plan para entregar el dinero, pero… Pero la historia se corta ahí. Justo ahí nos deja Marilo Vilche zollonarte en el artículo de Alama.com, Con el corazón en un puño, la verdad. Nos deja en vilo, sin saber cómo acabó aquello. Habrá que estar atentos a ver si publican la continuación. Desde luego. Pero te deja pensando, ¿eh? En la increíble capacidad de resistencia de gente como María. Totalmente viviendo bajo esa presión constante, atrapada entre bandos, y sacando delante a su familia en esas condiciones. Son historias que hay que contar, que nos conectan con nuestro pasado aquí en Alama. Y en eso estamos desde Radio Alama en Internet. Seguiremos buscando esas historias. Mientras, el equipo, con Juan Cabezas en la parte técnica, sigue preparando más contenidos de Alama.com. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet.